Con una fresca y una espiral Salimos de Mochila por Latinoamérica En Radionauta 106.3 Nueva emisión de Mochila por Latinoamérica En Radionauta 106.3 y en este caso llegamos a Sucre, una de las capitales de Bolivia, que tiene mucha historia, tiene lindos lugares para recorrer, no solo en la ciudad sino también en, la, en las afueras, pero por cuestiones de salud nos quedamos en el hostel con la idea de sistematizar fotos, de mandar mails, tuvimos que cambiar algo de plata porque el hostel no era lo más barato, pero bueno, como que hicimos introspección y disfrutamos también de, de descansar un poco. Yo dormí un día, porque tenía fiebre y no quería tomar ningún tipo de pastilla, así que directamente dormí todo un día. ¿Un día entero? Un día entero, sí, de 11 a 11 del otro día, ¿no? De ahí en Sucre decidimos, luego de estos dos días de descanso, y decidimos ir para el lado de, de Valle Grande, para el lado de Samaipata, para seguir la ruta, la ruta de Che, entonces nos tomamos un micro un colectivo hasta Samaipata, un colectivo que iba hacia Santa Cruz, y a las 4 o 5 de la madrugada nos despertamos y vemos que era una zona bastante selvática, donde había mucho verde, y una de las personas nos dice que Samaipata ya se había pasado. No nos avisó el chofer, miramos y decía camping, nos bajamos ahí... Y estábamos en las cuevas de San Aypata, a 20 kilómetros del pueblo. Así que nos quedamos ahí, esperamos a las 9 de la mañana que abran las puertas. Y nos metimos por un sendero donde pagamos 10 bolivianos. Y ahí encontramos unas cascadas, unas cuevas, un hermoso río. Donde cuando pegó el sol, cercano a las 11 de la mañana, nos pudimos meter y alto baño. Alto baño, porque con el calorcito que daba el sol, la verdad, estaba muy lindo para, para chapotear. Tanto arriba de la cascada, como abajo de la cascada, hay dos cascadas. Fuimos de una a otra caminando por el río, chapoteando, viendo ahí toda la vegetación selvática, viendo las vacas del monte, y uno dice, ¿cómo estas vacas pueden estar en pie? En una montaña tan inclinada, ahí intentando comer un poco de pasto. La verdad que muy lindo, muy lindo paseo. De ahí hicimos un intento de, de hacer dedo en la ruta Pero nos llevó un taxista que obviamente nos cobró 5 bolivianos a cada uno Estábamos con el porteño Piola Que nos averiguó de un hostel bastante barato Supuestamente tenía wifi, que andaba cuando quería Y de ahí conocimos un poco el pueblo de Samaipata Donde había muchos extranjeros, muchos franceses Quizá alemanes también que habían puesto sus negocios, sus barcitos. La bohem Bar eh, o con otros nombres así poco típicos de la zona. O Arte y Cultura o Bar de Arte y Cultura. Cuestiones así que nos sorprendieron un poco pero no por ello dejamos de visitar los lugares eh, autóctonos. Los lugares eh, donde había comidas del lugar. La típica pollo y arroz con papas. ...donde nos cobraban mucho más barato que en los bares de los extranjeros. Y al otro día emprendimos eh, un camino hacia un fuerte. Un fuerte que nos dijeron que quedaba 8 kilómetros caminando. Fuimos, caminamos... Pero los 8 kilómetros eran en subida, en una subida con una pendiente bastante pronunciada. Así que obviamente llegamos al fuerte extenuados. Pero valió la pena, tuvimos que pagar 50 bolivianos la entrada. Se autofinancia porque no tiene. El, el Estado no le da plata, entonces para mantenerlo, digamos, cobran esa, esa entrada y queda para el mantenimiento del fuerte. Y fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Déjame decir, Pablito, que en el trayecto de estos 8 kilómetros Hicimos dedo, nadie nos levantó Y uno que pasó en camioneta muy vivo dijo Vamos, suban corriendo Así que con esa calentura hicimos los últimos 2 kilómetros Y luego recorrimos la, las instalaciones El fuerte de Samaipata Donde eh, hubo tres culturas Primero estuvieron los Mojocosa entre los años 400 y 800, después de Cristo, después estuvieron los Chané, entre el 800 y el 1300, pasaron los Guaraníes, en el 1300, y después estuvieron los Incas, entre el 1300 y el 1450. ¿Y después quiénes vinieron? Obviamente los españoles a ah, destruir todo, como estamos viendo que ha pasado, ¿no? En todo el recorrido que hicimos de, sobre esta piedra, sobre este fuerte que tiene alrededor de unos 100 metros de largo, más o menos, pudimos observar diferentes cerámicas precolombinas, también diferentes construcciones, lugares donde eh, adoraban a, a sus dioses, lugares donde también había centros de debate, donde los líderes realizaban diferentes discusiones Y también pudimos observar eh, las áreas administrativas, las áreas de vigilancia, las áreas donde había trueque, donde había un intento de comercio entre los diferentes pobladores de las diferentes culturas, como dijo Pablito, los mojocoya, los chané, los guaraníes en tránsito y los integrantes del imperio inca. Dos horas más o menos estuvimos caminando. Estuvimos caminando con nuestra guía, Un lugar que a uno lo deja pensando mucho, ¿no? esta cuestión de cómo las culturas este, se van imponiendo a otras culturas, etc. Muchas, salvo la española que fue la que llegó y prendió fuego todo, el resto aprovechaba parte de lo que, de lo que había dejado la otra. Y también había casas residenciales. Igual tengamos en cuenta que todo esto que está sobre la piedra y ajustado de esta piedra era para la elite de, de las culturas. Eh, ...los laburantes, lo que iban a, a, a sembrar y lo que iban a construir... ...vivían afuera de ahí... ...y era un punto estratégico para controlar todo lo que pasaba... ...en, en las montañas y en los valles que les rodean al fuerte. Luego del recorrido con Neidi, nuestra guía, durante dos horas... ...llegó el final del recorrido, el final por el fuerte de Samaipata... ...había que almorzar y había que volver estos 8 kilómetros... ...hacia el pueblo... ...propiamente dicho de Samaipata... ...¿en qué nos fuimos? ...en un camioncito... ...en un camión jaula... ...un camión destinado a llevar grado... ...que en este caso nos llevaba a nosotros... ...yo iba en el techo, iba con Juan Luis... ...un muchacho de 8 años que es de Bella Vista, ...y bueno íbamos charlando un poco sobre... ...qué le había parecido el fuerte... ...qué tan lindo iba a ser Valle Grande... ...sobre el padre, que el padre era un camionero... ...que era el más rápido camionero... ...lo que el resto de los camioneros tardaba 5 horas... él tardaba 3 horas... ...y pudimos comprobar realmente que ese hombre iba a una velocidad que daba miedo... ...y nosotros en la parte alta del camión, observando los paisajes... ...esquivando alguna que otra rama, viendo una cosecha de mangos que había en el camión... ...y le preguntamos a José Luis cómo se comía el mango, cuándo estaba maduro y cuándo no... Y de ahí regresamos a Zamaipata, dormimos la última noche, al otro día nos levantamos, despedimos a nuestro amigo porteño y de ahí encaramos viaje hacia Valle Grande a seguir la ruta del Che. De Samaipata nos fuimos a Valle Grande, ciudad conocida por los carnavales en febrero y marzo, y conocimos a, a Dalit, uno de los pocos guías de turismo de Valle Grande, donde comienza la famosa Ruta del Che, y nos comentó un poco cuál es el recorrido que se hace en esta ciudad para conocer un poco más de la historia de Ernesto Che Guevara. Bueno, aquí en Valle Grande eh, tenemos cuatro sitios para visitar y uno que no se promociona mucho, ¿no? es un privado, se llama listo, Che Vales, no pero lo que más se conoce tenemos lo que es el Museo Ruta del Che, Museo Arqueológico aquí en la Casa de la Cultura, ya que el Museo Ruta del Che es, más o menos tiene un resumen de lo que fue la guerrilla, ¿no? cómo se formó, quién, quién era el Che, de dónde nació, cuántas emboscadas hubo... Y también tiene, ¿no?, una colección de fotografías del Che cuando llega a Bolivia. Tiene también otro cuarto con el cuando Che es exhibido aquí en el Hospital Señor de Malta. Empezando de ahí, luego se va, digamos, para conocer un poco lo que tenemos, ¿no? Se va a la lavandería del Hospital Señor de Malta, que es el lugar donde el Che fue exhibido. Se encuentra la lavandería del hospital donde el Che fue exhibido, ¿no? Se llama lavandería precisamente porque... Era la lavandería del hospital para lavar la ropa, ¿no? Ahora es un sitio histórico, ¿no? Y también tenemos lo que es el memorial o la tumba que fue durante 30 años del Che, ¿no? Ahí Che estuvo durante 30 años hasta que confesaron, ¿no? Hasta que confesó el militar dónde estaban los restos. Y ya vinieron científicos y se lo llevaron, ¿no? A Cuba en el año 97. Y en el otro recorrido tenemos lo que es la la fosa de guerrilleros, donde encontraron a 12 guerrilleros y los restos de Tania, que fue la única mujer de la guerrilla, ¿no? Encontraron un solo sector a 12 guerrilleros que murieron en diferentes fechas. 8 del día 31 de agosto, 3 del día, 3 del día 26 de septiembre y 1 del 15 de noviembre, entre tal 8 guerrilleros encontraron. ¿no? Y ese recorrido mayormente que se lo hace en 2 a 3 horas, ¿no? ¿Qué significa para vos el che, el che Guevara? Ideológicamente creo que no va a haber otro hombre como, como el che, ¿no? Que, que haya dejado todo, especialmente yo admiro a ese hombre porque, bueno, dejar todo, de, dejar la familia especialmente, ¿no? Yo también tengo mi familia, digamos, y ir a luchar, digamos, para conseguir un bienestar para todo, para toda la sociedad y dejar esas mis cosas, creo que no lo haría, ¿no? Y por eso digo que no va a haber otro hombre como él, dejar toda su economía puesta en Cuba, dejar la familia, la esposa, que muy pocos lo, lo hacen o nunca lo han hecho. ¿no? Entonces yo admiro por eso mucho a Archie, por ese valor que tuvo, por esa ideología que lo llevó hasta la muerte, ¿no? siguió su ideología hasta la muerte y bueno lo que significa aquí para el valle grande digamos un gran desarrollo para nosotros los vallegrandinos ya que mucho hay hospedaje restaurantes la misma gente del, del pueblo nosotros como guía asociación de turismo aquí lo que es la, el museo siempre llegan turistas y siempre hay digamos es un ha sido una forma más de ingreso aparte de la de la misma economía que hay no Está abriendo mercado está abriendo, digamos, que gente más, eh, más pueda ganar de diferentes formas, ¿no? y el, Vos tenés un tatuaje, ¿che, ¿no? Uh -huh. ¿Cuándo te lo hiciste y, y cómo fue esa decisión? Bueno, ese tatuaje fue, me lo hice, este... Creo que hace unos dos años o tres años atrás. Y no, bueno, siempre quería hacerme un tatuaje, ¿no? Y por qué no empecé por el Che, digamos, ya que... Mi sustento de, de mi familia y todo eso, eh, bueno, se puede decir gracias a la historia del cheque que nosotros tenemos como vallegrandinos, ¿no? Porque de todas maneras, si, si no hubiera sido eso, tampoco no, no estuviera trabajando aquí, estuviera ganando la plata que gano, tranquilamente, guiando, conociendo personas, una, fue como una forma de agrado y de admiración, ¿no?, por lo que me hice, hice tatuar. Y así pasó Valle Grande, pasó la historia de Ernesto Che Guevara en esta ciudad donde estuvo enterrado clandestinamente 30 años. La música que escucharon en esta emisión es una canción característica de los carnavales vallegrandinos, interpretada en este caso por la Escuela Municipal de Música de Valle Grande. Próxima emisión, La Higuera. escuchaste de mochila por Latinoamérica en Radionauta 106.3